El fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo dial 100.8 de Berriozario y Ratia, pero en repetición. Y en cuanto concluye el programa de jueves, lo subimos a las redes sociales. Lo subimos a facebook.com barra euskalmusica Berriozario y ratia, para que tú lo puedas volver a escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga y a la hora que tú quieras. ...a través de facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... ...donde aparte de escuchar el programa... ...también te damos a conocer las noticias importantes en el panorama de Euskal Herria. ...también como no la agenda de conciertos con sus respectivos carteles... ...videoclips y temas musicales... ...todo lo relacionado con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria... ...también en las redes sociales... ...en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... ...el Facebook de este tu programa... ...hoy vamos a comenzar el programa con muchas novedades... ...los adelantos discográficos para las formaciones de Iruña... ...Lendacarys Muertos y la formación... Eh, ...Brigada Improductiva... ...también escucharemos el adelanto discográfico de la formación de Vizcaya... ...Garila Kogaitasey... Y ya tenemos en nuestras manos el primer larga duración de la formación Oña Itarra, Lenao. Aparte de estas novedades, también nos iremos al recuerdo, nos iremos hasta el año 2013 para disfrutar del álbum que sacó en solitario el vocalista de la formación Kenzapi Eñau El Orieta, el álbum de Herriko Kantaka. Todo esto y mucha música más durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes, cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, fin de semana en repetición en la misma franja horaria. 100.8 berriozar y Ratia, tu programa de música local Euskal Música. Y lo dicho, vamos a comenzar sin más eh, dilación lo que es el programa de Euskal Música Y lo vamos a hacer con el primer adelanto discográfico Lo vamos a hacer con el eh, grupo más concretamente Vizca Itarra, Garilac o Gaitasei Que se puso en marcha en diciembre del 2011 En eco de Alboca y Ander a la triquetrisa iniciaron este proyecto Tras conocerse tocando en la calle Después eh, se le unió Iker a la guitarra del grupo EYENE Compañero de trabajo de Ander y por mediación de él conocieron a Y el Chu a la batería Tras probar con dos bajistas Consiguieron que Unai, bajista de la formación Escarabuza Tomara parte del grupo En diciembre del 2012 Dieron su primer concierto sin cantante En Astrabudúa Más concretamente en el Euskaran en Eguná Después se le unió María la Lavoz Y más adelante, en abril del 2014 Ander tocó su último concierto en Campo Marcho Y Yosu se unió como nuevo Triki Tilari En la actualidad están a puntito de sacar Su primer trabajo discográfico Aquí, en Euskal Música Os dejamos su adelanto El tema Choco y Luna Con la colaboración de Xavi Solano Vía <música> Orpegi Zagunzen du Así hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música con esta novedad, la novedad de la formación bizca-hitarra, Garillac Ogeitasei que dentro de poquito sacará lo que es su primer trabajo discográfico a la venta, lo que hemos escuchado su sencillo adelanto Choco y Luna, con la colaboración de Xavi Solano, el álbum se llamará adrenalinaren Rensign y de Garillac Ogeitasei nos venimos para Iruña y comenzamos con la primera de las dos novedades de las bandas de Iruña que tenemos para hoy la primera de ellas es para Lendak Caris Muertos, formación de Iruña Que regresan con nuevo trabajo discográfico En formato CD DVD Bajo el título de Cicatriz En la Matrix, el disco saldrá A la venta mañana viernes 12 de febrero el primer La primera Tirada vendrá con DVD Ya lo que es la segunda tirada Vendrá solo con lo que va a ser el CD Aquí os presentamos Un adelanto de este nuevo trabajo discográfico El tema más concretamente Titulado Modo Dios Música de prisa, de deprisa, saca la visa El último timo de la fila El modo dios, el modo legendario Chuleas al camello, chuleas al dromedario La kriptonita nunca te detendrá Tu tienes el poder supermandibular Porque vas en modo dios, modo dios todos ahí cola de voluntarios qué de, de prisa saca la visa el último timo de la fila en modo dios en modo legendario chuleas al camello chuleas al dromedario la grito nunca te detendrá tú tienes el poder supermandibular porque vas en modo dios modo dios te las mete desde iruña esta formación gamberra lenda cariis muertos que regresan al panorama musical con este nuevo larga duración cicatriz en la Matz que mañana viernes saldrá a la venta ya lo sabes cede en la primera tirada luego ya cuando se agoten la segunda tirada será solo en formato cd Y de Lenda Cádiz Muertos que nos vamos con otra banda de ironía, nos vamos con Brigada Improductiva. Cero víctimas. Es el tercer corte de nuevo disco que verá la luz en formato físico el próximo 19 de febrero de la banda de ironía Brigada Improductiva. La formación la componen Héctor a la batería, Asíer a la trompeta, Javi al acordeón y a la voz, Héctor Tuella al bajo, Mario al trombón y Álvaro a la guitarra. Y para presentar ese nuevo trabajo discográfico, segundo larga duración de esta formación de Iruña, Irunia Brigada Improductiva ese mismo día, el día 19 de febrero, estarán presentándolo a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita en la sala central de Irunia junto a la formación Kare Babel. Nos quedamos pues con este adelanto, con el tercer corte del álbum, el tema titulado Cero Víctimas. De caras cruzadas de sus miradas malvadas reproches de madrugada Millas de gritos en llamas de sonrisas olvidadas lágrimas desordenadas senténtate mí en no mai en tu mirada está bé Palabras, rápidas envenenadas Sabes que el tiempo se pasa Siempre soñando que cambia El rumbo de esta batalla Hoy tu coraje es la lanza Siéntate, mírate, no hay luz En tu mirada, esta vez No toca perder Estaba sonando la tercera de las novedades de hoy de Uscal Música Hemos comenzado con Garila Kogaitasei Hemos continuado con Lenda Karis Muertos Y hemos terminado con esta formación de Iruña Con Brigada productiva con el álbum Gato por Liebre, que saldrá este próximo 19 de febrero Y que lo presentarán ese mismo día, lo dicho En la sala central de Iruña, completamente Gratis, junto a la formación Jare babel lo que escuchamos el tema Cero víctimas, y ahora nos vamos Con el primer larga duración De la formación de Lenau Hay que decir que este grupo Oñaitarra Lenau, después de haber adelantado su primer Disco en las redes sociales, en septiembre Del año pasado, ha puesto a la venta el pasado 3 de febrero el disco en formato físico el diseño de este CD está basado en pinturas del integrante del grupo Ander Echaniz los integrantes de esta banda de Lenao son Iker Martínez de Zuazu Egoich Olalde Joseba Aramburu y Ander Echaniz provenientes de formaciones como latchen Shannon Stoner Beats o Potenkin el grupo se formó hace 3 años y en todo ese tiempo pues ha trabajado mucho para componer y encontrar un sonido propio todo ese proceso les llevó en julio del 2005 Al estudio Galate de Andoain Para grabar con Kaki carazo Lo que es este primer larga duración La formación Lenau Ha buscado un sonido rock natural De otra época Dejando espacio para sonidos de corte más corto Pop. El álbum lo presentarán el 12 de marzo en el Gasteche de Oñati, el 8 de abril en la Sala Bomberenea de Tolosa, el 7 de mayo en Bilbo, el 4 de junio en el Gasteche del Gazpi y atención porque mañana viernes, mañana viernes 12 de febrero, lo estarán presentando en el Inferno Taberna de Iruña. Es el primer larga duración del Henao y nos quedamos con los temas Geltokian y el tema Estitud y Custen. la esaten ahí está sonando el primer trabajo discográfico de Lenao, que después, lo dicho, de haber adelantado su primer disco en las redes sociales desde el pasado 3 de febrero está el disco ya en formato físico y lo dicho, mañana viernes 12 de febrero, lo estarán presentando en la Sala inferno Taberna de Iruña. Y de Lenao nos vamos con el segundo larga duración de Alchatu, un jovencísimo trío compuesto por Ibai, Julen e Iker ellos viven en Lumbier y Lumberri, y han empezado ya hace unos años en esto de la música, ya editaron su primer trabajo discográfico... ...y ahora regresen con su segundo larga duración Itchá... ...sus influencias, digamos clásicas... ...las llevan a dar a sus canciones un toque de The Class, ...o incluso de Erzainak en su primera época... ...con este de larga duración Itchá... ...pues vienen a dar la importancia a las letras... ...y a lo que se cuenta... ...13 temas en euskera... ...uno en castellano Sé Tú Mismo... ...y uno musical de reposo... ...después de la traía de Arroylan Chiscua... ...el CD empieza fuerte... ...con un acople para ir subiendo sin parar... Un segundo, todo esto expresado con mucho gusto musical en la manera de cantar y tocar con coros compartidos por el resto del grupo. Ibai, Iker y Yulen, que vienen con su segundo larga duración Icha, y del él te vamos a extraer los temas Ixenik, Gabe, Gizi y Lagunak. Nor egiten duena sugarrantrik zer egiten duen baldu Torre que me ayudas una buca Duarte. Yo Da hostia tan gaito zu e. Gozala beru da soli yo da chega ver. Stai de ser Señica, BBC y Lagunac. Son dos de los temas incluidos en el segundo larga duración para esta joven banda de Lumbierde y Lumberri, al chatu El álbum Itcha, una formación que estarán el 23 de abril en la sala central de Iruña junto a los del Rayo, Leiotican y los Carniceros del Norte, todo presentado por Yogurina Boroba en el 25º aniversario del sello discográfico GOR. Por cierto, las entradas ya están a la venta en centralpamprona.com, en las oficinas del sello GOR, el Infiernito Guitar Shop, la Tetería y por 7 euros. El 23 de abril será el festival a partir de las 7 y media de la tarde, el 25 aniversario del sello GOR. Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8 en Berriozario y Ratia, ya sabes que estamos cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música. Y nos vamos ahora con la formación Disturbio, que ya lleva unos cuantos años en la escena musical de Euskal Herria, una formación de Agurain que se formó en el 2000. Y este álbum, Daños y Perjuicios, hace el número 4 de su discografía musical. Una mirada sencilla a sus trabajos nos dirá que solo jugamos si ganamos. El primero se editó en 2001 bajo el sello Discos Suicidas. El segundo fue Pólvora en el 2004 bajo el sello Oyuka. El tercero será Muy Tóxico en el 2008 bajo el sello de Vagaviga. Y ahora, lo dicho, regresan al panorama musical con este cuarto trabajo discográfico Daños y Perjuicios. Al igual que en todos los discos precedentes, pues han tocado la puerta del músico Carlos Creator para realizar la grabación en los estudios Rock Studios de Bilbo. Este cuarto trabajo discográfico, Daños y Perjuicios... Eh, pues eh, va por los mismos eh, derroteros y caminos musicales utilizados en su anterior trabajo. Quizá puede ser que Disturbio haya encontrado la llave insostenible para acceder a la melodía de las canciones o puede ser que Disturbio esté a con los resultados obtenidos con el anterior trabajo y que coja la misma vereda de su anterior álbum. Lo dicho, nos quedamos con este cuarto larga duración de Disturbio, el álbum Daños y Perjuicios y de él te extraemos los deportes, más es igual y primavera negra Cuarto trabajo discográfico de la formación Disturbio, Daños y Perjuicios, nos vamos con el cantante el Elorrieta, que presentó a principios de mayo del 2013 y bajo el título de Ser Rico Cantac, Canciones del Destierro, su primer trabajo en solitario. Un álbum que mira al destierro desde todas...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 ha editado, lo dicho, lo que es su primer álbum en solitario en el 2013, el cantante de la formación Ken Saspi, Eñaut Elorrieta el álbum de Serrico Cantac, lo que vamos a escuchar los temas titulados Geografía y el tema Asken Balsa Música solleticuri il se un dirà de rigo il cucciavazz se ha scati dira dirà orzico Mi es Aretzan eroriko naiz, gerrako geziak lez. Selban obiratuko naute, lehen guzu eta lagunen, gutunez ez dali. Zeak kure errautxak Ituera mango Beste izkuntzetan bintzo dire Ez bainetara eno Diez maiz igorretaniko Aretzan eroriko naiz Gerrako geziak lez Selban hori datuko naute Lenguzu eta lagunen Gutunez ez tali Eta Hors! <tune> Azki horretan zutik Zan nahi dut bai Hora nez Ez dut nahi Go Pues ahí está el primer larga duración de Ñautel Lorieta, vocalista de la formación Ken Saspí, en solitario, álbum que salió en el 2013 bajo el título de De ser rico cantac. Y de Deñaut Elorrieta nos vamos con otro señor, nos vamos con Iñaki Echezarraga, conocido musicalmente bajo el seudónimo de Eche. Comienza su andadura musical en 2005 con una maqueta autoproducida. Eche enseguida se hizo con una rendija en el escenario vasco. En 2007 publica Videa e Guinness con el seguido discográfico Oyuka. En 2009, ya con Vagabiga edita Eldu Escutik y han pasado otros dos años y el tercer disco de Eche viene con un rodaje muy diferente al utilizado hasta el momento. Eche en solitario, Eche Bicca Bajo el amparo de su voz un desnudo Eche. Eche lanza su tercer trabajo discográfico Ice Berry Bad, un disco que ha sido grabado, mezclado y masterizado eh, por el técnico de sonido John Olavarriaga Eche publica este disco Un Nuevo Aire, Ice Berry Bad donde pues eh, busca una bocanada de aire nuevo. Eche rompe con la formación habitual del grupo de rock para arroparse en este tercer larga duración en un molde de todo un cantautor y parece que se siente cómodo con este álbum titulado Ice Berry Bad. Y de él de este álbum, te vamos a extraer los temas en Bad Bide y albisteberriac ¡Gracias! Zabitza ditu Aurrera egin naiea Egoera berdinea Guztia erria maitatzea Bide bat aukeratzea Eskudideak nondaure Eta mi labidea Omen daude, baina zergatik ez dute, Gure azain den inkusten zenbat bide, daude, askat asunaren ateak, Irek idizkigutena. Etorkizu nederra edukiko Genuela esan zuten Baina ez du ikuste Eta gukaz alpenak eskatzean Ez dugu erantzun ikartzen Beraien itzak nondaude Eta bila bideen Daude, baina zer gatik ez duten, gure hazein delikusten zenbat bide, bote daude. Espero dut, kantu balzu gana iristean Entzuten baduzu, egiratzuaren seinale bat Erantzunaren zain, izango nautzu bizio soan Jaso ezazu, nigan dik bezarka da bero bat hoog 心 ki del cantautor yñaki echezarraga más conocido como eche nos vamos con la formación Harry o una banda que nos llega desde para una banda que se formó en 2011 con la única intención de pues eh, hacer una sola canción mezclando dos estilos musicales que tenían mucho ancho para ellos ...como son el rap y la música metalera. Los medios y los fines dieron un resultado apetecible... ...y esto gustó tanto a e. Ryo Yua... ...que decidieron seguir componiendo canciones... ...y dando conciertos. En diciembre del 2012... ...grabaron en Gawa Estudio los temas de su primer disco... ...al que titularon Art Ese mismo año se presentaron al concurso Vandelay a 2012... ...y lo ganaron. El premio era la grabación de un máster... ...para su posterior edición. Ahí se forjó el segundo disco de los más que muy jóvenes... Erri Oyuá, en edad comprendida entre los 17 y 20 años. Erri edita ahora su segundo disco, Es, grabado en los estudios Gawa de Munguía, en 2013. La producción musical ha corrido a cargo de Aitor Avio. Erri Oyuá titula su segundo álbum con el nombre de Es, este disco, es consecuencia de haber ganado el concurso Bandel Leia del 2012 organizado por la Diputación de Vizcaya y por el Ayuntamiento de Bilbo. La formación la componen y Iker Vigia a la voz, Iker Aguinaga a la voz, Lander Gormedino a la batería, Anich Monedero al bajo y a las voces y mikel Becerra a la guitarra y a las voces. Así que nos quedamos con esta jovencísima banda, nos quedamos con R.U.A., con el álbum es y de él te extraemos los temas, videa y putrea. <risa> Ahí están sonando dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración para esta formación para Erri Oyuá. Los temas Videa y el tema Putrea del álbum titulado Es. Y ahora nos vamos con el grupo Siroca, una banda que se formó en verano del 2009. Se juntan con la única intención de crear dos canciones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 que como has podido comprobar ha tenido varios cambios en la banda pero que vuelven al panorama musical en 2013 con lo que es este nuevo larga duración Iru SZN nos vamos a adentrar en este álbum y de él te vamos a extraer los temas Iriots Belcha Ichimele Tak Chimiletak, dos de los temas incluidos en ese álbum de 2013 para la formación Shiroka. Y volvemos a las novedades, ya que nos ha quedado una pendiente y la vamos pues a poder disfrutar ahora mismito para terminar el programa de hoy de Euskal Música. Nos vamos con el álbum La Barraren Erchean de la formación Guda Dancha, que no perdió la oportunidad de tocar en directo el Astenagushia del 2012 de Bilbo, aunque faltasen escasas semanas para preparar las canciones. En septiembre ganaron el concurso musical organizado por Gastelecu de verango para festejar el décimo aniversario. La banda va en progreso. Los conciertos siguen en su marcha y hasta que en 2014 lanzaron un crowdfunding para grabar y autoeditar su primer disco, Lañoac Eta Oscar Viac. En 2015, más allá de conciertos, será un año emotivo. Ganaron dos premios, el Musiquarrilla les aportó un sitio en el festival Urca Rock y en el concurso Leyoa Pop Rock ganaron el premio Leyoaco Udala. Mientras ocurre todo esto, van finiqueteando las canciones y grabación de su segundo álbum, este, La Barraren Ercian, la banda compuesta por Ander, John, Alain, Iker, John y Xavi. Esta misma semana ha salido este segundo larga duración y nosotros nos vamos a quedar con el tema William Wilson. mire <risa> Gautaren bestaldean Gauta guni dotzen nauen Oina zearen izlada Bere indarra Sentitzen dudan bakoitzea Pararen atzaparrak Somatzen ditut nire azalean Iru dimenen sakonean Belburrarekin dantzan Agertzen da nire amezka iztoa Nire baitan bizita ez idap Barruan dudan arerioa Echipen en artea Ames gaistu nenguidoya Berri dazte kosa ya keran Korro toaren pozo ya. Ya tu disquita ultrapada Y no dime ni saco nean Beldurare king dansan Agente dame dime Barruan dudan nadie yo ah Mi de nada Vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música en la sintonía de Berriozar y ratia en el 100.8 de la FM. Ya sabes que estamos cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media. Nueva cita que tienes el fin de semana, sábado y domingo, en la misma franja horaria, 6-7 y media de la tarde, en el mismo día, del 100.8 Berriozar y Retia. Ya sabes que cuando a ti más te guste, el día que más te convenga, nos puedes volver a escuchar en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Retia. Hoy hemos escuchado los adelantos de... Karilak Ogeitaseik, Lendakaris Muertos, Brigada Improductiva y Guda Dancha. Hemos escuchado lo nuevo de Lenau y también han sonado al chatu, Disturbio, Eñautelorrieta, Eche, Errioyoa, Y Siroca Recuerda que dentro de 7 días Tienes una nueva cita Con el programa Euskal Música Aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM Para compartir contigo Más novedades Más música Todo lo relacionado Con la música local La música que se realiza En Euskal Herria Hasta entonces Un saludo a Escucha, Escucha la historia De mi vida De que como garzón Cambió Mi movida Sin comerlo Ni beberlo Llegué a ser Miembro de la ETA Por pegar un cartel viejo de iluña quecía y vivía tirando miedo está la policía gua música sabe demasiado porque por las noches preparábamos contando cierto día Pegando carteles con amigos nos pill la chacurrada, nos metieron en un lío, y mi vieja me decía una y otra vez por cale borruca os bueno detener ah <tose> Madrid sin decir a nadie nada Quería conocer a la clase de fuertes que me espera Madrid con aire sonriente A las 7 llegué a aquella casa y salí que aquel fulgón, donía cuadra Estaba en Madrid, la cosa cambiaba la drena, me esperaba el príncipe y llegaba! Eskucha! historia de mi herido de que como pocafón cambió mi mamita Comerlo ni ser miembro de la enta por pegar un cárcel En lo viejo de Iruña que y vivía tirando piedras a la policía Guapas música embe demasiado porque por la noche preparábamos con dar un cierto día Bregando carteles con amigos, respirio, la securrada nos metieron un nio Y déjame de me decía una y otra vez por canela Mira nada más, quería conocerla, la cosa que me espera más, mi coraje sonríe. A de llegar aquella, acá estoy saliendo que un jugón, jodí a la, de llegué, a casa y salida, a en la cosa cambia, la trena me esperaba el príncipe llegaba.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 de Ríosar y Ratia, en el 100.8 de FM.